100.9 FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Dos Orillas. Toda la actualidad política de la ciudad de Avellaneda. Cultura. Derechos humanos. Género.、Económica、economía popular. popular. Las Dos Orillas. Juez a partir de las 17 horas. Navegando del otro lado de la información. Las Dos Orillas. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además,、eh, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman, dicen lo que l e conviene, callan lo que no les conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten. Su naturaleza es que g a r a n t i z a r un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Hora libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nos parece una buena idea esto de meter la radio en la escuela, sacar la escuela a la radio, sacarla al aire. Porque de esa manera sabemos qué es lo que están haciendo junto a sus maestras, a sus maestros, a sus profesores. Y bueno, eso que ellos y ellas están estudiando adentro de la escuela se convierte en un contenido para radio. Con esa idea trabajamos quienes formamos parte del programa REC que coordina Mariano Molina.、Eh, como todos los jueves, registra este momento a través de las fotos.、Eh, Alejandra Zárate, que forma parte también del programa REC. Y ustedes, esas fotos, eso que ella va registrando, lo pueden ver a través de nuestra página web que es. Programa rec.com.ar. También, como todos los jueves, me acompaña ella, la operadora técnica estrella, es Alejandra Ruiz, que nos está sacando al aire y que va a sacar al aire los trabajos de los chicos que ahora vamos a escuchar. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y creo que de este lado estamos presentados. Ahora que oro, quiero que se presenten ellos y ellas. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Bien, buenísimo el corito de ángeles. Valió la pena decir, sí, no, practicar afuera, porque esto es sonido, es puro sonido. Bueno, bienvenidos. ¿Quién arranca a presentar la escuela? Y después voy a pedir que se presenten cada uno y cada una. ¿De qué escuela vienen? ¿Quién quiere, quién quiere contarme? Dale. De la escuela 24, distrito 7. Sí. Sí.、Eh... ¿Cómo、Intensi、se llama esa, esa escuela que yo dije, qué nombre que tiene? Se llama Virgen Generala. Virgen Generala. General. Intensificada en Artes. También, yo también me equivoco, y muchas veces, ¿eh? Respiremos, que sale perfecto. Virgen Generala es la escuela. ¿En dónde queda la escuela? Caballito. Caballito. Vean, así que se vienen de como la mitad de la ciudad de Buenos Aires a la zona sur, porque estamos en La Boca. ¿Vieron la cancha? Sí. ¿Sí? ¿Pasaron por ahí? Sí, yo sí. Bueno, ¿quién es de boca acá? <risa> nadie. Solamente me dijeron sí, pero no levantó nadie la mano. Bueno, les voy a preguntar al otro grupo que i n g r e s a en el segundo bloque. Bueno, ¿me cuentan con quién, con quién vinieron? ¿Cómo es esta escuela? ¿Qué particularidades tiene? ¿Quién arranca? a c o n quién vinieron? Con profesora A ver, nos acercamos un poquitito más al micrófono, dale. Con la profesora Mariel、uh -huh. y con la m, profesora Ida. Bien, ¿y con quién trabajaron los, con la, los contenidos? Con la maestra Judith. Con la、sí. maestra Judith, que es la profesora de artes audiovisuales o medios audiovisuales, sí. ¿no? Sí, sí. Es una escuela rara esta, porque tiene esa materia. <risa> no、uh -huh. todas las escuelas. ¿Ustedes que van a jornada completa o jornada simple? Conjornada completa. completa. Y con la profesora Judith,、eh, ¿en qué momento trabajan estas cosas? Los martes. Los martes、eh... sí. A la tarde. A la tarde. Ah, ahí está. ¿Qué hacen a la tarde? Trabajamos medios audiovisuales. Sí. ¿Y qué hacen con la maestra? Por ejemplo. Acércate, dale. Acércate al micrófono. Una vez analizamos una película que se llama、mm. que es Batman Lego. Ajá. Porque estábamos trabajando con los superhéroes. Con los superhéroes. Sí. Bueno. ¿Y qué más pasa en esa escuela que se llama Virgen General? Me va a quedar más el nombre que el número, seguramente. ¿Qué más hay? Ustedes están todo el día. ¿Hay ¿Qué otras materias ustedes estudian aparte de las tradicionales que, van, que estudian todos los chicos de la, de la primaria?、Eh, tenemos plástica,、uh -huh. eh, teatro, física、eh, y, inglés.、Ajá. ¿Esta voz de quién es? Preséntate ya que hablaste recién. Me llamo Mirella. Mirella, buenísimo. Y, ¿Y están todo el día? ¿Cómo es estar todo el día en la escuela, por ejemplo? ¿Se pasa rápido o no? No. ¿No? El no que dijo tan profundo es,、eh, pertenece a. ¿Tu nombre? Melody. Melo, Mel, Melody dijo no. ¿Por qué no se pasa rápido? Y... Sí. <risas> Ah, bueno, no, es muy largo en realidad.、Sí. Bueno, las dos chicas que tengo en la punta, nombres.、Eh, yo me llamo Micaela. Y ¿Eh? yo Nicole. Y Nicole. Bueno, y por ejemplo, el momento del comedor, ¿tienen comedor ahí? Sí. ¿Está bueno que se juntan todos los amigos? Sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí. Porque, no sé, a veces no se paran. A veces no se paran de mesa. Ajá. ¿Por qué? Porque se portan mal. Sí. q u é ruido que hay en los comedores de las escuelas primarias, por favor.、Sí. Bueno, voy a presentar a los dos caballeros que, que están acá. ¿Nombres? Nicolás. <risa> me quedó un coro. ¿Son los dos, Nicolás? Sí. sí. sí. Buenísimo. Y me lo dijeron, quedó re lindo. ¿eh? Bueno, ¿y qué opinan los varones? ¿Cómo es e s t a r todo el día en la escuela? Aburrida. Ah, no, no me pueden decir eso. Son muchas eso. materias.、Sí. Son muchas materias, ¿no? lanzador. Bueno, yo estoy haciendo una encuesta porque yo estoy mandando a mi hijo jornada completa. Y todavía no estoy convencida yo. Pensé que ustedes me iban a convencer, pero me parece que no. Bueno, ¿más relajados? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a lo nuestro. A ver, ¿sobre qué trabajaron ustedes? Varias cosas. ¿Varias cosas? ¿Quieren v a a cosas? r i s s que escuchemos un audio que ustedes hicieron y después me cuentan cómo lo hicieron? Sí. ¿Hacemos así? ¿Podemos escuchar el primero? Sí. Hola, hoy estamos con Micaela en la radio FMBG247 y vamos a hablar del clima y el tránsito. Hola, soy Micaela y estoy acompañada de Nicole. Yo les voy a contar cómo está el clima el día de hoy. Habrá tormentas eléctricas dispersas, probabilidad de precipitaciones de un 50%, la humedad será alta y el viento soplará fuerte, con una máxima de 22 grados. Ahora yo les hablaré del tránsito en el día de hoy. El tránsito se encuentra muy cargado por los autos, camiones, entre otros, con una duración de media hora para llegar a su destino. 9 de julio, General Paz y Núñez con demoras de hasta una hora. Volverá toda la normalidad a partir del mediodía. Gracias por escucharnos en la radio FMBG247 y gracias por estar siempre. No se vayan. Se han lanzado a los kioscos la nueva marca de chocolate de Happy Max, las cuales contienen maní y dulce de leche a solo 45 pesos. Aprovechalo. Aquí en BG247 con el segmento El Club del Humor.、Eh, a, que vienen a alegrarnos el día. Bueno, Melo, ¿querés empezar? Dale, bueno, ahora les voy a decir un chiste. ¿Qué diferencia hay entre un avión y un chicle? ¿Qué diferencia hay? Que el chicle pega y el avión despega. <risa> bueno, Nico. ¿Por qué en Francia comen caracoles?、Eso. ¿Por qué? Porque odian la comida <risa> rápida. <risa> ¿Qué hay que hacer para que un burro se aburra? ¿Qué hay que hacer? Primero hay que encerrarlo en un lugar oscuro hasta que se aburra. Toc, toc. ¿Quién es? Lola. ¿Lola qué? Los ladrones. Espérame que estoy con Lame. ¿Lame? La ametralladora. <risa> Estábamos escuchando FM Sexto. ¿Por qué se habrá, le habrán puesto Sexto? Porque estuvimos haciendo, en el pizarrón, estuvimos poniendo nombres.、Ajá. Y en eso、eh, pusimos los nombres que nos parecía mejor. Ahí fuimos decidiendo. Ajá. Y la idea de, de, esta, de ponerla así a esta radio fue la idea de Micaela. La idea de Micaela, la autora. Pero aparte, hay algo que pega, ¿no? ¿Ustedes en qué grado están? Sexto. ¿Y cómo se llama la FM? Sexto. Bueno, hay una identificación ahí, ¿no? ¿O no? ¿No era por eso? Sí, s、pues. í sí. <ríe> sí, ¿no? Bueno, ahí estuvimos escuchando un audio que tenía varias cositas. Ustedes trabajaron como es hacer radio. ¿Y qué tiene la radio? ¿Qué se puede hacer en la radio? ¿Qué escucha la gente por radio? Que un poco lo estuvimos escuchando acá en este fragmento que ustedes hicieron. Música, noticias. Publicidades. Publicidades. Y, y sobre todo que del... yo dije, la pegaron. ¿Con qué? El... Con el clima. Con el pronóstico del tiempo, ¿no? El pronóstico del tiempo que uno antes de salir se fija. Mira, esto lo grabaron con anterioridad. Sí. sí. sí. O sea que no sabían que iba a llover. hoy. No. <risa> Una casualidad casual, como vi. ¿No? Buenísimo menos, estuvo. Más o menos porque tipo, lo pudimos buscar en Google,、uh -huh. en Internet. Ah, el, el pronóstico extendido.、Uh -huh. Muy bien. Y, y, y la pegó el, el pronóstico extendido. Ahí no me salen las dos、sí. palabras juntas. Bueno. Y entonces, ¿ustedes escuchaban radio antes de hacer sí, esta experiencia? q u é escuchan con sus padres?、Uh -huh. Yo escucho la radio en la que está b e n i Moro. Ah, todo el mundo,、y、por eso tiene. Sí, escuchaban donde estaba Vido Casca, pero lo cambiaron de horario.、Mm. Bueno, o sea que escuchan radio, conocían el lenguaje sí, radiofónico. Sí. Sí. ¿Y cómo es hacerlo? Porque acá, fuera del micrófono, hablábamos de cómo es escucharse. ¿Les gusta escucharse? No, más o、no. menos. Porque e s raro. Es raro. Sí, porque sí. cambia mucho la voz. Ajá. Que en realidad el, el micrófono no hace nada. Uno habla como habla. Lo que pasa es que uno no tiene esa percepción de escucharse grabado. Es como la primera vez.、Sí. Bueno, está bueno. Se pudieron reconocer, ¿no? En el audio. Sí. sí. Y está bueno. Bueno, ¿nos queda algo más para este bloque que quieran decir? Sí. No, creo que no. ¿No? Bueno, entonces me van, a me van a anunciar el tema musical que vamos a escuchar. ¿Quién se anima? A、eh, ver, ¿y qué i n lo eligió? Lo eligió Melody y es El loco enamorado de Abraham Mateo. Ajá, ¿y por qué lo elegiste? Porque en realidad yo lo elegí porque todo el mundo me pedía, p o r esta, p o r esta. Y bueno, yo dije, bueno, sí. Porque me tocaba pedir hacerlo de la música, entonces. a h tenías ese rol. Bueno, entonces la elección de Micaela dijimos, ¿no? No, no melody. melody. Micala, sos vos.、Sí. Ah, bueno, escuchamos la elección de Melody. 私の身は私の身だと思っていて、私は私の身だと思っていて、私は私の身 a と思っていて、r は私の身だと思っていて、私は私の身 a と思っていて、私は私 o 身だと思っていて、私は私の身だと思っ e l て、私は i の身だと思っていて、私は私の身だと思っていて、私は私の身だと思っていて、私は私の身だと思っていて、私 o 私の身だと思ってい n 私は私の身だと思っていて、私は私の身だと思 n ていて、私は私は私の身だと思っていて、私は私は私の身だと思っ n いて、私は私は私の i だと思っていいて、私は私はいていて、私は私は私 よく見ると楽し a だよ。<Yo. S 1> ハグもす e m o s un libre. Diez años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. Diez años, Diez años de radio. De radio. Estamos en hora libre en el barrio con las chicas y los chicos del sexto grado de la escuela 24 del distrito 7.、Eh, de Caballito vienen ellos y ellas. Y bueno, cambiamos el grupo. Y me gustaría que se presente este nuevo grupo que se sentó a la mesa. ¿Tu nombre? Ernesto. ¿Qué dijimos con respecto al micrófono?、Eh, Hay que estar más cerca. Dale, decímelo de vuelta. Me llamo Ernesto. Buenísimo. Por ahí tenemos a. Juan. Juan. Por acá tenemos a Fuerza. Santiago. Gianfranco. Zoe. Aileen. Leo. Bueno, y no quedó claro cómo se llama la FM de estos chicos. La FM que están trabajando adentro de la escuela, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Vos querías hacerme una aclaración? Sí. Dale, contame, ¿cómo se llama de verdad esa FM? Se llama BG247 por la Escuela Virgen Generala, del, del número 24 del, del Distrito 7. Ah, mira vos. ¿Y por qué dijimos el, en el bloque anterior FM Sexto? Porque creían que, era, que se llamaba así. Ah, bueno, fue entonces Sexto para trabajar solamente este momento, para esta radio. Pero ustedes, l o que trabajan en, habitualmente en la escuela, se llama. ¿Cómo se llama? Que me dijiste recién mucho número, no lo retengo. BG247. Ah, bueno, BG247. Ay, claro, locutora, es la mezcla de la escuela 24 con el distrito 7, me da 247. Bien. ¡Qué grande! Estoy muy Susana Jiménez. Ahí me ponen los aplausos, claro. Sí, sí. Bueno, ¿de qué trabajaron ustedes, chicos? ¿Sobre qué tema trabajaron, mejor dicho? Es un b l o q u e trágico. Sobre el mundo. Sobre el mundo, que el mundo es trágico. <risa> bueno, sobre el mundo. ¿Y qué aspectos del mundo trabajaron ustedes? ¿Qué pasa en este mundo? Lo de las tragedias. Las tragedias que suceden en el mundo. ¿Y sobre cuáles trabajaron puntualmente? Como, por ejemplo, yo hice la de Chapecoense. Ah, ¿y por qué elegiste la del Chapecoense? ¿Por qué te me pasó? Dio、mm. Mucha pena recordar que Cha Cha Chapecoense tuvo que pasar por ese momento.、Uh -huh. Sí, sí, fue muy llamativo, ¿no? Porque iba todo el equipo de ese... Sí, de, todo el... de ese club. Sí, iban. No recuerdo exactamente hacia dónde iban, ¿no? Iban a jugar, ¿no? No, volviendo. No, iban a jugar al Colombia. La final contra Atlético Nacional. Nacional、sí. Claro. Estaban trabajando, entonces. Y pasó eso. ¿Sobre qué otras tragedias trabajaron ustedes? Yo trabajé sobre Chernobyl. Ah, que es algo que pasó hace mucho tiempo. ¿Y por qué、sí. elegiste esa tragedia? Porque un día estaba viendo video, en mi casa también unos videos y vi una historia que mostraba sobre Chernobyl. Ajá. Y comencé a estudiar sobre eso. Tremendo lo que pasó,、eh. Podemos adelantarle un poquito porque ya vamos a escuchar el informe. Pero, ¿qué pasó en Chernobyl? Sucedió una explosión en la planta nuclear.、Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, afectó a muchísimas personas. Y aquellas que no murieron en el momento quedaron enfermas y se murieron posteriormente.、Sí. Y, ¿no? ¿Querés hablar algo, Ernesto? Dale, y、cuando. que también、eh, mucha gente nació con problemas. Claro. Claro, claro. Eso los impactó mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y con qué tiene que ver este Chernobyl? ¿Qué es lo que explotó específicamente? ¿Lo recuerdan? No. ¿Atali? Sí. Explotó como una bomba que hizo que. Que no era una bomba, era. Una planta nuclear. Una planta nuclear. Creo que explotó Cien veces mayor que la bomba de Hiroshima. Claro, en realidad hubo, no sé si una fuga una explosión. La verdad que no lo recuerdo ahora. Seguramente ustedes me lo van a contar en, en el informe. Claro, una explosión. También pasó en Japón, ¿no? Que con、sí. un tsunami. t e r r e m o Un terremoto había dicho. Claro, sí, hubo un terremoto que provocó un tsunami se, y se inundó una planta nuclear y también tuvo fisuras. Y había como una alerta, porque son lugares muy,、eh, muy sensibles, ¿no? Que si llega a pasar algo,、eh, pueden provocar lo que ustedes trabajaron. ¿Qué trabajaron ustedes? Las tragedias del mundo. Sí, sí. ¿no? Eh, ¿Alguien tomó alguna otra cosa o todos trabajaron sobre el Chapecoense y sobre Chernobyl? La publicidad. Ah, ¿verdad?、Sí. Le contame al micrófono fuertemente. ¿Sobre qué trabajaron? Sí, la, la publicidad. ¿Y ustedes también la grabaron? Sí. ¿Y cómo fue grabarla?、Eh, fue un poco difícil, pero pudimos. Sí, por el ruido de, que hay en la escuela. Y también、eh. se trataba sobre una bebida. s o b r e una bebida que inventaron. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo quiero escuchar el trabajo de ustedes. Pero llegó el momento de la tanda de la radio. Vamos a hacer una tandita de la radio y después los convoco a ustedes y a los oyentes a que escuchemos el trabajo que hicieron. ¿Sí? Sí. 100.9 FM Riachuelo.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 ¡Qué grande, v e n g o sola! Viernes. Arrancamos a las 19 horas. Más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de Sonceta. Capaz. No sabíamos. Juntos. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos. Somos nosotros y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan. Un programa donde el enfoque se enfoca en lo diverso. Escúchanos todos los sábados de 10 a 11 horas. El enfoque. En el barrio de la Boca e nos el b a r r i de la Boca o n organizamos contra el ajuste. Paseo de la Economía Popular Martín o s o Cisneros. Verduras sin agrotóxicos. Quesos. Huevos. Pollos de campo. Milanesas. Pescado. Carne de cerdo. Garrafa popular. Y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la Economía Popular Martín o s o Cisneros. Setep. Todos los sábados. De 9 a 13 horas. En Pedro de Mendoza y Ministro b r i n Hacé tu compra c o m u n i t a r a En p a s e o m a r t i n s i n e r o s c o m Festejamos la niñez. El sábado 26 de agosto, desde las 10 horas, la Madrid 1053. Frente a la p l a c i t a Mateo. Habrá juegos. Vas a sacar fotos con una cajita. Trae tu remera o lo que quieras estampar. Vení a dibujar, a pintar, a hacer murales, música, alabares y globología. Hoya popular, payasos, t í t e r o s radio. Músicos i n v i t a d o s y muchas actividades más para disfrutar todo junto. El sábado 26 de agosto, desde las 10 horas, venía a jugar a la calle. Organizan Cooperativa Letras del Sur y Casa Popular El Patio. Invita organización social y política a los pibes. a v í s a l e a tus amigos y vecinos. ¡Te esperamos! FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. ¿Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces? FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100, 100.9. 100, 100. 100. Hora libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora libre. 10 años, años de radio. 1 años de radio. Y seguimos con los alumnos y las alumnas del sexto grado de la escuela 24 del distrito 7, que se llama Virgen Generala. Y ellas y ellos trabajaron、eh, justamente con tragedias. Estábamos hablando de las que habían utilizado para hacer su programa de radio. Y, ¿Quieren y comentar algo o directamente escuchamos eh, eh, el audio que ustedes grabaron?、Eh, ahora vamos a escuchar. No, espera, todavía el tema musical. No, vamos a escuchar lo que ustedes hicieron, ¿sí? Que tiene que ver con Chernobyl y con、eh, las publicidades y con la tragedia del Chapecoense. ¿Lo escuchamos? Sí. Buenos días, estamos en f m v g 24-7. San f r a n c c o ¿qué nos t e n e s que dar hoy? Sobre la tragedia de Chapecoense. En el día de hoy, recordamos la pobre tragedia de Chapecoense volviendo a Colombia a solo 20 metros de llegar al avión. se quedó sin combustible y se dio vuelta. Explotó, murieron 10 jugadores menos uno que se quedó vivo y se quedó sin piernas. El jugador, el mismo día, iba a ser padre, pero murió. Todos los, todos los países. Le donaron plata y rezaron por Chapecoense. Hoy en día Chapecoense sigue adelante y recuerda de los héroes que estuvieron en esa tragedia. No te los pierdas, Pranta llegó con los nuevos sabores del verano. o p r u e b a f r u t i c o p e r e l b i b a n a n i n lema, l i m ó n ¡Mmm, qué rico! Hola, buenos días. En FMBG247. También hablamos sobre noticias del mundo. j u a n d e qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la tragedia que sucedió en Chernobyl. El día 26 de abril de 1986, Ucrania, c h en r b la en l planta nuclear se p r o b a b a un nuevo modo de a l i m e n t a c i ó n de energía. Para eso t se necesitaba apagar el aire del r a c t o r 4, pero algo falló, haciendo que el r a c t o r 4 se sobrecalentara y haciendo que la tapa salga volando, haciendo que. Radiación y cosas tóxicas salgan, salgan del reactor. En el incendio del reactor 4 acudieron 200 bomberos y nadie sabía que iban, en dos días iban a morir todos. Hace muy poco se comenzó a tapar el reactor 4. A Chernobyl se puede entrar con autorización del de ejército ucraniano. Ahí escuchábamos a los chicos y a las chicas haciendo radio. Y toda radio tiene un tema musical, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué podemos、eh. estar escuchando? Vamos a escuchar Me Rehuso de Danny Ocean. Para todos aquellos h m b r e s que e u e r o n obligados a ser separados. フレンデステフレンデスティー Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos. Donde la palabra tiene valor. Hora Libre. Diez años, Diez años de radio. De radio. Cambiamos, cambiamos el grupo, estamos a l aire y seguimos con los chicos y las chicas del sexto grado de la escuela 24 del distrito 7. Dale, que tenés ganas de hablar, decime cómo te llamas. Maximiliano. Maximiliano tiene muchas ganas de hablar.、Eh, ¿Quién no se presentó todavía vos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Eduardo. Eduardo, por acá, ¿quién tenemos? Luna. Luna. Dale, preséntate vos también nuevamente. Nicole. ¿No? Te tenés que acercar. Te dije que a c e r q u r que nadie te escuchó. Karen. Karen. Y por acá tenemos. Juan otra vez. A Juan otra vez.、Uh -huh. ¿Y este, este bloque a qué se lo vamos a dedicar? A espectáculos, s que... ¿no? Espectáculos. Y、um, en esa radio que ustedes están practicando, ¿qué eligieron para comentar?、Um... ¿Sobre qué van a hablar? Espectáculos.、Ah. Sí, ya sé, pero me parece que es sobre una película, ¿no? Sí, de una película. ¿Cuál es la película? ¿Te acordás、eh, el nombre? Karen Sabe. Karen Sabe. Dale, Karen, con mucha energía y fuerza. Y...、Eh. ¿Mamá? Mamá se fue de viaje. ¿Mamá se fue de viaje a una película nueva? ¿La vieron? Sí. ¿Y? Sí. Yo la vi con ella. Ah, <risa> por eso tomaron esa película. Y, bueno, no me cuenten, ahora lo vamos a escuchar. ¿Y sobre qué otra cosa trabajaron ustedes? Sí. Eh, Sobre un cantante, puede ser. Yo trabajé eso con un compañero,、uh -huh. pero no vino.、Sí. Entonces toqué decirlo yo. ¿Y entonces cuál es el cantante?、Eh, ¿Te acordás? Neymar Tobroso.、Uh -huh. Perfecto. Y eh, también eh, leyeron publicidades. Que las invertaron. El,、sí. el, el micrófono no se toca. No se toca. Ahí estamos. Y también hicieron publicidades. Sí. ¿Algún producto inventado?、Eh, sí, la pasta dental Blora. Blora, que no existe. No. Es pura imaginación de ustedes. Bueno, los invitamos entonces a los oyentes a escuchar lo que grabaron los chicos. Hoy estamos en FMBG247 con espectáculos. Hola, soy Milagros y hoy voy a hablar de una recomendación de película. Les recomendaría la película Mamá se fue de viaje, que es graciosa e interesante, que fue la mejor película en Argentina para las personas. Pasó 1.15.794 espectadores. Esta película fue estrenada el 6 de julio de 2017. Ahora mi compañera va a decir algunas palabras basadas en la película. Hola, soy Karen y les voy a decir de qué se trata la película. Nos hace ver y reflexionar sobre el rol de la mujer, lo difícil que es ser ama de casa, madre, empleada y esposa. El hombre, al tomar el lugar del ama de casa, se da cuenta lo importante que es ella, y sus hijos sienten la ausencia de su madre al ver desbordado a su padre. Esperemos que vayan a ver la película que se encuentra en cualquier cine. Gracias por escuchar la radio FMBG 247. La nueva pasta Flor A completa. Te deja la boca radiante con frescura, blancura y limpieza profunda. ¡La, la mejor sonrisa! sonrisa. Hola, oyentes, estamos en FMBG247 y hoy vamos a hablar de espectáculos como Neymato Grosso, un ícono de la revolución sexual y musical de los 70 años. Antes de su show en el teatro Gran Rez, el cantante brasileño de 75 años conversó en Río de Janeiro de sus legendarios inicios con la banda de rock Secos y Moljados. Fue crítico del gobierno brasileño y habló de su muerte. Y antes también les quiero decir que no estoy solo, soy Valentino Marín y ella es Nicole. ¿Y Nicole? Faltan dos horas para que comience el concierto número 200 de su gira en el Gran Rex de Buenos Aires. A los 75 años, el hombre que abrió en los 70 las puertas de la percepción psicodélica y la libertad sexual sigue teniendo la actitud irreverente de sus inicios y mantiene una vigencia admirable. Yo les recomendaría que vayan al Teatro Gran Rex a visitarlo, a conocerlo, que es una gran persona tocando la música. Escuchábamos el informe con publicidad y todo. ¿Sí? Sí. ¿Qué les pasó cuando escuchaban las voces?、Eh, se, siempre se van a oír raras también. También se escuchan raras. A todos les pasa lo mismo. ¿Y、eh, algo más que nos quedó por comentar? Más allá de lo que escuchamos. ¿Les gusta hacer este trabajo adentro de la escuela? Sí, sí nos encanta. Sí, ¿no? Está bueno. Aunque, aunque se escuche el portazo de fondo. Sí. <risa> Está muy bien. Bueno, uno tiene que saber que estos audios se hacen adentro de la escuela. Y en la escuela hay niños. ¿Y d o n d e、sí. hay niños qué hay? Ruido, mucho ruido. Mucho ruido. Bueno.、Eh, ¿Me quieren、eh, anunciar el tema que vamos a escuchar ahora? ¿Quién l o q u i é n los eligió? Este, este. Es mucho, mucho en inglés y a mí no me va a salir. ¿Quién lo eligió el siguiente tema? Este, por ejemplo.、El、shape、ah. of You. ¿Y quién lo eligió? Melody. Melody. a h claro, ella me dijo que estaba encargada de la, de la música. música. Bueno, ¿lo escuchamos? Dale. Dale. Ok. Dale. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go.、Mm -hmm. Me and my friend sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.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 Come, come, and now follow my lead.、Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet, d o Although my heart is falling, too. I'm in love with your body.、And、last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Well, I'm in love with your body. With your body, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body. Every day discovering something, b r a n d new I'm in love with the shape of you. When、it. we c a m e we let the story begin. We're going out on our first d a t e、mm -hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.、Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing, okay?、Mm -hmm. And leaving, getting a taxi. Cause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 Push and pull like a magnet. Oh, t my heart is falling. to I'm in love with your body. Last night you were in my room. n o w my bed sheets smell like you. e v e r y day d is c o v e r in g something grand. I'm in love with your body. Come on, be my baby. e my b Come on, come on baby. e my b I'm in love with your body. y my baby my Come Come come on on, on be be b b a I'm in love、baby. with your body.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 El próximo Bloque en Hora Libre en el Barrio con las chicas y los chicos de la escuela número 24 del distrito 7. Y bueno, hay quienes no se presentaron todavía, pero vamos a presentarnos todos de vuelta. Por allá tenemos a. ¿Tu nombre? No, al micrófono. Diana. ¿Cómo? Diana.、Eh, Mire, ella. Ella ya estuvo, así que sabe que tiene que hablar al micrófono. Vamos por allá. l una otra vez. Luna otra vez. Melina. v i s t e siempre todas las noches sale la luna. Así que Luna otra vez. Por acá tenemos a él. Ernesto por dos. Sí, no, aparte ya, ya le, le sacó la onda, habla fuerte. Por acá tenemos a. Priscila. Soy otra vez. También habla fuerte. Gabriela. El tema me parece que es el segundo bloque que se sienta, porque ya el segundo habla más fuerte. Tenemos que pasar dos veces, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, en este último bloque, ustedes hicieron un audio que tiene que ver con. La amistad. La amistad, y me lo dijeron en corito. ¿Qué de la amistad? ¿Qué es lo que les interesó de la amistad? ¿Mm? Las cinco somos amigas. A ver, dale, h a b l a e al micrófono, vamos. Las cinco somos amigas, y bueno, nos inspiramos por eso. Bien, hablaron de ustedes mismas. Sí. Entonces. Sí. Está bueno, ¿no? En la escuela, porque es un lugar donde uno hace amistades. Sí. Yo tengo amigas de cuando éramos chiquitas. Y nos vemos, y nos vemos venirnos grandes. ¿Sí? A ustedes seguramente les va a pasar lo mismo. ¿No? Sí. sí. Bueno, en este bloque g tenemos, hablamos sobre la amistad y también, ¿qué más hay? A ver, a ver. Un cómic. Un cómic. ¿Y qué son los cómics? A ver, vos querés hablar, se está muriendo por hablar. Sí. Los cómics son como cor, cor, cor,、eh, Como imágenes que. h a b l a l e más cerca, d e Como imágenes que tienen、eh, globos que ahí se ponen、eh, Se p o e los diálogos. Exactamente. Y que dibujan a los personajes. En vez de que hagan una hoja entera del dibujo, hacen todo el tiempo dibujo. Bien, es como que la acción va, va desarrollándose a través de los dibujos.、Sí. Y esos globos. Son las palabras que contienen las palabras que dicen los personajes. ¿Y si el personaje lo piensa c ó m o son? ¿Se acuerdan? Tres puntitos. Exactamente. Es como el lenguaje del cómic. n o Bueno, vamos a escuchar este audio. Vamos a escuchar cómo lo pensaron esto para la radio. Acá estamos en FMBG247. Estamos con el Club de la, de la Amistad. Con Dai, ¿qué es la verdadera amistad? Meli, ¿cómo son tus amigas? Pri, ¿qué sentís por tus amigas? Y Gaby, ¿cuáles son las principales reglas para mantener una amistad? Dai, ¿qué es la verdadera amistad? La verdadera amistad no se trata de ser inseparables, sino de poder estar juntos y que nada cambia nuestra amistad. Meli, ¿cómo son tus amigas? Mis amigas son buenas conmigo, no me pelean, me ayudan, me comparten sus cosas, me dan amor, dulzura y me cuidan. Fri, i ¿Qué sentís por tus amigas? Lo que siento es felicidad, alegría, contención, amor, confianza y honestidad. Con ellas me vierto mucho. Cuando estoy mal, me escuchan y me dan consejos. Además, si les cuento un secreto, nunca lo divulgan. Son cariñosas y afectivas. Gaby, ¿cuáles son las principales reglas para mantener una amistad? Son diez. no esconder secretos, no contar secretos de una amiga, apoyarla cuando no crea en ella. No defraudarla, nunca dejarla de lado, no ignorarla, siempre ser sincera, no lastimar sus sentimientos, no pelear y llevarse bien. Bueno, muchas gracias, chicas, y gracias por la información de la verdadera amistad. Este club está formado por Melina, Priscila, Dai, yo, Mirella, Luna y Gabriela. Chao, hasta pronto. l i Max p i m a 360 es el mejor limpiador de pisos del mundo. Pule, da brillo, toaleado en la limpieza, en las mejores tiendas. Aprovechalo,、eh, lo conseguís al 2x1 al mejor precio. Hola, hola buenos días.、Eh, me llamo Martín y acá a mi lado、eh, está Ernesto. Y Hoy le queremos hablar sobre cómics. Hoy vamos a hablar sobre un superhéroe llamado Mercurio. Eh, en realidad se llama Pietro m a x i m o f f a r i a Mercurio, como he dicho antes, Quicksilver en inglés. Es un personaje ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. El personaje apareció por primera vez en X-Men en marzo de 1994 y fue c r e a d a por Stanley y Jack Irby. Mercurio es el hijo de Magneto, hermano mellizo de Bruja Escarlata y medio hermano de Polaris. Debutando en la Edad de Plata、eh, de los cómics, Mercurio ha aparecido. La, en la serie homónima de Quicksilver y es un miembro regular de los Vengadores. El personaje también apareció en otros productos de Marvel, como, como películas animadas, videojuegos, s e r i e de televisión, figuración y cartas. m e r c u r i o hizo una aparición en la película Los Vengadores de Ultron, Avengers a g e of Ultron en inglés. Empezó inicialmente como aliado de Ultron. Con, Con su hermana la Bruja Escarlata, y después pasaron al bando de los Vengadores los dos. En la batalla final,、eh, muere a proteger a Ojo de Halcón y a un niño de ser trastabillado por el villano. Al morir, Ojo de Halcón lleva su cuerpo para que no se destruya ante la explosión y fue considerado Vengador honorario. ¿Y cuál es su superpoder? Su superpoder es la velocidad de r e l á m p a g o la piel dura y resistencia al frío. Muchas gracias.、Eh, espero que les haya gustado el bloque. Somos f m v g 2 4 7 Chao. Bueno, y así escuchábamos la importancia de la amistad y sobre los cómics.、Eh, estuvo en formato de reportaje, muy bien, las chicas. Y muy bien lo que contó Ernesto sobre el cómic. ¿Te gustan los cómics? ¿Cuál ¿Les? ¿Cuál l e s A ver, por ejemplo. Tengo uno en mi casa que es re grande. A ver, más fuerte, más fuerte. Tengo uno en mi casa que cuenta sobre la evolución de los Avengers. Ah. Es un superhéroe, porque discúlpame mi ignorancia, no lo conozco. Es un grupo de superhéroes.、Mm. Buenísimo. o a c á les interesan los superhéroes? ¿Les gusta? Sí, sí. más o、sí, menos.、Mm. ¿Cuál pobre ejemplo? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla era mi preferida cuando era chica. ¿sí? Todos los superhéroes de Marvel. Ah, ponele. Mercurio. Ah. A mí me gustan los.、Um, Ay, ¿cómo es este? Que está el señor que comanda Magneto y el otro, X-Men. No me salía, gracias profe. Los X-Men, ¿cómo me gustan? Porque no son superhéroes, son superhéroes, pero además tienen un costado muy humano. Les pasan cosas. Claro, son mutantes. Son mut ¿Mm? ¿Cómo? cómo?、Eh, habían formado con sus hijos una liga de mutantes, Magneto. Ah, sí, sí, ahí hay una historia. Me gusta Wolverine. ¡Wow!、Ah, ¡Wow! A mí me gusta mucho. <ríe> ¿A vos cuál te gusta?、A、Iron Man. Ah, sí, sí, está muy bueno.、Uh -huh. ¿Y a vos? Thor. Thor. Bueno, acá se vinieron los superhéroes. ¿A quién? ¿Quién no ha tenido un superhéroe de cabecera? Ya les digo, la mía cuando era chica era la mujer maravilla y yo me, me disfrazaba, ¿no? Me había hecho la vinchita y las muñequeras con las que paraba las balas. Sí, era buenísimo. Sí, ¿qué me quieres decir? Me acuerdo que en un cumpleaños me había vestido de Iron Man y cuando quería caminar me caí. Bueno, puede a cualquier superhéroe le puede pasar, ¿eh? Te lo, pero te lo aseguro. Bueno, nos estamos yendo, pero no me gustaría irme sin pasarles el último tema que han elegido. ¿Lo podemos poner un poquito antes de mandar los saludos? Ahí está sonando despacito, despacito. ¿Quién eligió este tema? ¿Lo Melody, quieren? Melody, otra vez. Otra vez, Melody. Siempre hago la misma pregunta. ¿Y <risa> lo pueden anunciar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah. A ver, decirlo de vuelta al micrófono. Que、sí, majo láser. Un poquitito p o n e m o s ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estamos bailando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estamos moviendo la cámara. Sí, sí, sí. Bueno, es hora de mandar saludos. ¿A quién queremos mandar saludos arriba a este tema? A nadie, dale. A mi mami. ¿Yo? A ver. Yo a toda, mi familia. a toda mi familia. A todas las familias de todos los que pasaron por acá. ¿Y a quién más? Yo mando saludos a mi familia y a Tatiana, que está en su casa. Ajá, Tatiana, que es una compañera. Sí, sí que no pudo venir. ¿Alguien de la escuela? ¿Profesores? ¿Maestro? Yo quiero saludar a Micaela, a Ilynn, que vinieron a esta radio. Y a Melody. Ah, que están afuera. <risa>、right. yo, quiero estar, yo quiero saludar a Alejandro, que está peleándose seguramente con Gianfranco. Ay, qué mal pensado que sos. ¿Ustedes, chicas? Estoy、no, peleando. Yo、no、me lo mal pensé. No, que se estaban peleando. Bueno. ¿Y ustedes, chicas? ¿No? Yo mando、bueno. eh, saludos también al coro que está Nicolás, los dos, Nicolás. Bueno, y último, dale. A mi gran amito Juan. Bueno, y con los saludos nos estamos despidiendo. ¿Vos querés decir algo? ¿Ahora o calle para siempre?、Ay. Nada. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana cuando empiece nuevamente Hora Libre. c h a u c h a u